The documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled of pain. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his pride bowl with a feeling of a He briskly frisks the torn remains, dropping a printer, prints and stays, and endeavors to ignore the change that he walks into his knees. Well, his master.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 Cómo coño me arreglo, joder, que oye, supuestamente venía yo pensando que, oye, que, que venía con tiempo, que, que podía quitar el, el, el repea al reproductor para que no me sonara otra vez la, ¿eh? la canción ¿no? con la sintonía. No, pues, oye, no, que te ha visto que no hay manera que, oye, si quieres sentir anedonia, eh, anedonia siéntese con alguna pif inicial y si no, pues no ya anedonia. Estoy viendo que el canal de los micros eh, no suena exactamente igual por un canal que por ¿eh? el otro. por el estéreo, yo estoy con los, con los auriculares puestos ¿eh? y, y suena más en una oreja que en la otra. No pasa absolutamente nada, porque si no lo sentís en estéreo, ¿eh? sentís lo mono y no pasa nada. ¿Qué saliste? Si van ¿Eh? queréis sentir la cuca, queréis sentir la radio libre y queréis sentir la radio de pero hay en estéreo y guapino, eh? No, pues no. <risa> Senti otra cosa si queréis, ¿sí? Iba a decir que la radio libre en un ye... ¿eh? No es técnicamente escrupulosa, pero bueno, igual te iba a decir una mentira. El que no es técnicamente escrupuloso soy yo. A ¿eh? Nesonia no es técnicamente escrupulosa. Pero bueno, sí que hay, hay programas en la radio libre que flipes. ¿sí? Bueno, en Radio Cuca mismamente hay unos cuantos que flipes, de los bien fechos que tal. Bueno, bueno, oye, hay los, ¿viste? ¿sí? Otros no. ¿sí? Este y es de los que no. pero eso sí, aunque no sea sella, ¿eh? técnicamente escrupuloso, puedes sentirlo igual, sí ome, sí. ¿eh? Si estás en un viejo cerquina, ¿eh? sintonices el 107.3 de la frecuencia modulada en el transistor, ¿eh? y sientes radio cuca, sientes radio cucaracha, sientes la radio del queso de un kilo. Y si no estás eh, ni no ni, ni cerca, ni, ni aunque estés en Nubio, estás en algún barrio que está pantallado, que no llega la, la señal 207.3 Mundo 3, bueno, hombre, siempre quedará que si tienes una conexión a internet, cada ¿eh? vez tiene más gente, pero todavía no todo el mundo tiene internet. ¿eh? Pero si tienes una conexión a internet, siempre queda la cosa de, oye, pues mira, oye y ¿eh? escribes ahí en la barra de direcciones. www.radio.org y entonces entres en la página web de la emisora esta ¿eh? y en la página web de la emisora esa pues cargar un play de un reproductor que allí siéntesenos ¿eh? siéntese también por internet Hombre, con un poquito de retardo ¿eh? unos segundinos tampoco vais a pensar que eh? además eso sabéis lo que más presta que en eso somos exactamente iguales que le radios grandonas y tal tú poneste a sentir Radio Nacional oye pero ve que hay una cosa <ríe> pristosa, ¿eh? poner radio por ejemplo eso, Radio Nacional ponesla la eh, y sintonizasla ¿eh? Sintonizasla en, el, en el transistor o o... o, o, o bueno, o lo no, que quieras y, y sintonizasla y, y después pon, vas al ordenador si que tienes ordenador con conexión a internet y metes en la página gol de Radio Nacional y sientes a través del internet. Oye, pues un pedazo chaval. <ríe> que llega el riso, porque estás sintiendo una cosa en el en la en la radio. Y dices, venga, voy a ir corriendo a ver qué están contando en el, en el internet. Y uno se que contar en la radio hay un, hay un pedazo. Yo el tiene gracia, joder, fácil. Oye, estoy pegando en esboces el copón. esto debe ser que tengo, caro. va a ser que tengo muy, muy bajino el... A ver, así, mejor. Sí, ya que, ¿sabéis lo que pasa? Que tenía bajinos los auriculares, y claro, al tener en voz base los auriculares, entonces estaba aquí, vengo a subir el potenciómetro, a ver cómo coño eh, se sentía esto. no, claro, y no tenía que subirlo, porque ya estaba alto bastante, lo que pasa que, que joder, no os digo que yo no sé técnicamente es culpuloso, ¿eh? Si queréis escupos técnicos, pues sentís otro programa y no sentís anedonia, y no sentís al anedónico miserable que soy yo. Un anedónico miserable que, que hoy, eh, por determinadas circunstancias que asociaron a su vida, o sea, en la mía, eh, Es que falo en tercera persona de mí mismo? Eso es un índice de algún tipo de trastorno mental, Pero yo tengo muchos, no tengo problema, tengo muchos, ¿eh? Tengo la anidonia, tengo la apofenia, tengo la de Dios de cosas. Pero bueno, oye, yo orgulloso y contento de tenerles. Joder, si no estuviera, Tener siempre está bien, tengas lo que tengas, también tenerlo. Vamos a tener que desear, dicen, ¿no? Bueno depende de lo que tengas, si es bueno sí, pero si es malo, bueno qué coño, que a ver, que tengo yo una serie de circunstancias que me llevaron a, a pensar hoy en en, en lo paranormal, ¿m? en la fantasía. ¿eh? Pues resulta, ¿eh? que por unas determinadas circunstancias que ahora mismo no me ponemos a explicar, ¿eh? pues resulta que bueno, pues tengo que pasar. prácticamente todos los días a personas diferentes un test ¿eh? un test de esos que supuestamente miden la personalidad ¿Mm? un test que bueno pues te pregunta cosas bueno, estúpidas que tú según sientes la pregunta pero qué chorrada y esta. y bueno después bueno pues saca una serie de puntuaciones un Puntúen más si contestaste que sí. Otros puntúen más que si contestaste que no. Después transformes esas puntuaciones directas. Transformales en, en puntuaciones típicas. Con una fórmula que, eh, que que lleva también que si un producto y una división. Que si la media. Que si la desviación típica en la población general. Bueno, historias. Eh. El caso que al final. O sea que son las puntuaciones. Eh. Y esas fundaciones dicen, porque son muy listas, ¿eh? dicen de cómo y esa persona, cómo lleva la personalidad de esa persona. Tirante ¿eh? cómo yo hoy, porque, bueno, claro, no sé si vosotros si vos pasa, pero, por ejemplo, eh, y es difícil, por muy generalista que sea la pregunta, ¿eh? saber cómo lleva una persona siempre. ¿eh? ...porque yo soy de los que opina que todo, todo absolutamente fluye, todo está fluyendo... ¿eh? ...continuamente, aquello que decía Heráclito de Éfeso, ¿eh? filósofo presocrático aquel... ...de no puedes bañarte dos veces en el mismo río... ¿eh? ...y habrá algo de alguno que diga, oh, no hombre, si yo fui a, a la olla de San Vicente tres o cuatro veces... ¿eh? Y, ...y bañéme en el dobra, y siempre fue en el dobra... Bueno, pues no, joder, eso es una manera de verlo prosaica. y una visión totalmente prosaica, una interpretación totalmente prosaica del término. Si profundices un poco más, ¿eh? pues entonces entenderás ¿eh? que lo que quería decir Heráclito es que no te vas a bañar dos veces en el mismo agua, porque el agua corre, ¿eh? el agua fluye. Entonces para la segunda vez que te bañas en la olla de San Vicente, ¿eh? pues ya no hay el mismo agua que la primera vez. vale sí guay ahora vendrá menos no pues mira cuando llega el mar eh, el sol evapora luz y nubes y llueve y entonces igual te bañas en mes moléculas de agua que la otra vez va, ah, mierda no y eso lo que yo me estoy refiriendo lo que yo me estoy refiriendo de que en el, en el tesis y en cuestión eh, una de las cosas que se miden y precisamente eh, bueno pues como de de fantasioso no lo llama así llama de otra manera más más técnica más tal pero bueno podríamos decir así como de tendente a lo fantasioso ¿eh? y, y en el pensamiento y en la, la personalidad de una persona ¿eh? Eh, en, ese, en esa línea que va entre lo concreto y lo abstracto ¿eh? dónde se sitúa la, la persona esa una parte más concreta o una parte más más abstracta Eh, bueno interesante les preguntes que miden eso claro yo soy muy voy haciendo porque claro les preguntas formulo les yo la gente responde me apunto las respuestas y tal bueno la cuestión es que claro eh, de tantas veces que, que ya lo llevo lo llevo fecho bueno de que tampoco hay que ser muy Muy, muy listo, no hay que ser arquitecto para darse cuenta de que yo lo que mide cada pregunta. Bueno, pues hay hay preguntas que miden precisamente estas cosas, algunas directamente, porque igual te pregunten: eh, ¿qué prefiere usted? ¿Lo estaréis concretos o estaréis abstractos? Obviamente eso mide la, el factor, y ¿eh? diferencia de unas personas que son más concretas y otras más abstractas, por lo menos en un momento preciso. ¿eh? Eh, afusiría yo muy, muy, muy mucho de pensar que, que esas dimensiones no cambian con el tiempo, con las circunstancias, con los ambientes a los que, a los que se ven sometidos las personas. otras preguntas son un poco más enrevesadas, pero al final bueno pues eh, entiendes que más o menos vienen a vienen a medir lo, lo mismo. Por ejemplo hay preguntas ahí de, eh, que dicen algo así, ¿no? como eh, nunca me he sentido emocionado eh, al contemplar un paisaje. Eh, pues hay gente que dice que no, que y hay gente que dice que sí. ¿Eh? Y luego, más pueden responder dentro de, de una determinada escala. ¿eh? Bueno, no hay, no hay un sí o un no, no llevo, como se decía eso? Eh, ay, no me acuerdo, dicotómico. No llevo no una respuesta dicotómica, que tenga nada más dos, dos posibilidades. No y un extremo, tampoco muy grande, ¿eh? son cinco posibilidades que van de. de no estoy nada de acuerdo, estoy muy de acuerdo, totalmente de acuerdo y bueno, pues oye, por lo menos permiten ¿eh? permiten un poquillín más de, <ríe> de, de apertura que, que bueno, que yo una chorrada, ¿eh? yo una chorrada yo soy mucho más de, de, de todo lo no estructurado de lo mínimamente estructurado o sea, ¿qué quiere decir eso? de no estructurado que yo creo que entiendes más, de como yo una persona falando un rato con ella, ¿eh? que no pasando y un test pienso, pero bueno, oye, qué sé yo, pues vienen cosas vienen cosas así. Na. Y nada, pues eso lo he dicho después de que acaban el test, un test que ye, pff, ye tremendo, eh, y un tostón, y un preguntas, madre de Dios. El otro día he hecho un ya pisano ahí, tres cuartos de hora para ¿eh? para rellenar un telo, ¿eh? tela. Nada, no me extraña, yo pido perdón a la gente, cuando nos lo voy a pasar, oye perdón, y que esto hay que lo hacer, y oye se entró mucho y tal, bueno, anda, bien. Todavía no hubo ninguno que, que me escupiera la cara y tal, pero bueno, porque llevo poco tiempo con ello, yo creo que cuando lleve más tiempo haciéndolo seguro que de alguno me, me escupirá la cara y me pegará y estas cosas, y me dará de patáes y tal, ¿eh? Bueno, ya estoy imaginando cosas. Esto tiene que ver también con alguna alguna pregunta del del TSS que digo usted imaginativo, ¿eh? tiende a imaginar situaciones o, o se centra en lo que hay en el momento. Cosas así, ¿no? Cosas así. Entonces estoy mide, mide, mide eso haciendo muchas preguntas, muchas preguntas muy muy diferentes. ¿no? Eh, claro, uno de los que de los que salía como resultado que hay una persona muy concreta y muy centrada en, en lo real, pues ante eso de imaginar situaciones, ¿eh? pues yo qué sé, pues si yo con esto y van pasando y este interés a la gente, pues va a llegar uno que va a escupir mala cara y después va, va a saltar la mesa y pegamos rodillas a el focico y decirme cago en Dios, el puto té", eso y tal, ves, eso ya es ser, eh, imaginativo. Otro diría, no, bueno, yo paso y, y ya está. Y si de algún día de alguno no me gusta, bueno, pues ese día ya veremos, pero de momento, eso, es ¿eh? concreto, concreto frente a frente al abstracto, ¿eh? entendéisme perfectamente lo que quiero decir, ¿verdad? Bueno, pues eh, yo curioso, porque yo mientras, mientras estoy haciendo las preguntas, eh, bueno, pues voy pensando lo que respondería yo, ¿eh? yo mismo. y denme cuenta que yo soy yo ser o sea que me pasaría por el extremo eh, por el extremo de por demás de, del fantasioso eh, del fantasioso eh, sí yo tiendo a, a a ver todas las cosas desde un punto de vista imaginativo más que nada porque creo que si fuera de otra manera eh, no sé igual me pegaba un tiro ¿eh? porque la ver, la mi vida y bastante eh, triste, no mala, eh? cuidado, no vamos a confundirnos, no una mala vida, porque dentro de lo que cabe, si, si lleves una mala vida, a lo mejor la, la tu vida está llena de cosas males y, y eso fue que la tu vida sea excitante, excitante por mal, pero por lo menos excitante, no. La mi vida y más bien una cosa monótona, eh? monótona, frío ni calor, ¿eh? o a lo mejor soy yo el que lo experimenta de esa manera, ¿no? ¿Eh? a lo mejor otro estaría eh, feliz con una con una vida así seguramente que habría gente que estaría que estaría muy feliz con una vida así. y bueno pues a lo mejor también habría gente que estaría que estaría triste, porque ¿eh? estaría triste, y desesperada, porque querría otra cosa diferente, pudiera ser, pudiera ser. en mi caso ni, ni quiero más ni quiero menos básicamente pues la la gran mayoría el 90% o más de las cosas que, que me pasen en el día a día pues son anodines ¿eh? o yo les experimento como cosas anodines ¿eh? Eh, entonces bueno pues va oye si no me refugiara en, en este pensamiento ¿eh? fantasioso imaginativo imaginativo que, que yo tengo pues entonces es... Uf, Dios, igual lo que digo, me tiraba de un puente. Porque claro, a ver, pa, pa, pa, o me tiraba de un puente, o, o lo que hacía ya era esperar, a ver qué pasaba, y esperar, y esperar, y esperar. Y va, bueno, sería bastante aburrido. Todavía más aburrido de lo que hay en realidad. Yo qué sé yo, porque vos vos en la idea, ¿eh? yo cuando, cuando voy por la... Por ejemplo, tengo que coger al cabo de la semana. Ya lo comenté más veces, un, un montón de, de autobuses, ¿eh? autocares, transportes públicos Y bueno, pues la mayor parte del tiempo voy yendo Pero también es verdad que hay veces que, que no voy yendo y lo que hago es mirar el paisaje Tengo la gran fortuna, y eso sí sí que lo considero una grandísima fortuna Que, bueno, que en todos estos viajes que, que tengo que hacer pues en, en la mayoría de, del tiempo de los, de los recorridos pues discurren a través de, de zonas muy guapas ¿eh? de zonas rurales eh, boscosas eh, montañosas zonas guapas que vaya pues a lo mejor podían tener la desgracia de, de ir todo el rato por la por la ciudad o, ¿eh? o, o atravesar polígonos industriales no ni el caso no ni el caso Eh, yo lo que lo que más faigo, eh, por fortuna, en estos, en estos recorridos, y atravesar eh, eso, pues, pues verde, eh, zonas verdes, ríos, eh, montañas, viesques, eh, y queréis creer que el, cuando no voy leyendo, porque no tengo ganas de leer no me pasa que si nunca, pero a veces no tengo ganas de ayer, pues a lo mejor voy sencillamente mirando por la, por la ventana. y otro podía ir a lo mejor mirando por la ventana y igual en eh, lo que estaba pensando y mira ahí tienen plantado un maíz para producir para no sé qué y aquí seguramente podía levantarse un chalet o en el otro lado mira que bien estaría aquí un, un polígono industrial para que pudieran bueno qué sé yo eh, historias eh, pues bueno igual esa persona pues lo que estaba allí mm, haciendo un análisis económico de lo que estaba viendo y, y viendo las posibilidades que daba aquello otra persona pues igual miraba sin más y tampoco ¿eh? tampoco tampoco se ponía a imaginar nada decía ah mira un chale pues qué sé yo cayó y la carga eh, ah mira un, un coche que pasa por el otro lado ah m bueno pues eso eh, en mi caso yo va a pareceros una locura lo lleve seguramente lleve una Locura, pero bueno, para mí es ¿eh? una locura en este caso sana. ¿eh? Yo tengo muchas formas de locura enfermices, ¿m? pero esta ya es sana, ya es una situación sana, que ya es la de, de ir viendo todo eso ¿eh? y yo me meto en, en una historia fantástica ¿eh? y veo esas montañas y, y pienso en, en, en reinos, en, en tierras de antaño. En, en, en, no, me, no sé si me entendéis Pienso en, yo voy voy viendo en autobús ¿eh? en autocar y voy dentro del de, de señor de los anillos por ejemplo ¿eh? voy viendo cosas así viviendo cosas así y me resulta mucho más llevadera la vida viendo cosas así cosas así nada no es el único caso ¿eh? en el que yo en el que yo tiro de lo de lo fantasioso ¿eh? de lo fantasioso de lo fantasioso, incluso de lo de, de eso que llaman la pseudociencia, lo, lo paranormal. Mira yo, por ejemplo, ¿eh? Eh, pues hubo una vez que, que digo yo, vi un fantasma. ¿eh? ¿Por qué dije yo esa vez que vi un fantasma? Pues bueno, pues porque estaba por unas escaleres vi una moza venir por un pasillo en un piso, saludela y seguí. Y luego resulta que, que en ese edificio no había nadie, que estaba vacío. Entonces yo podía decir sencillamente, hombre, pues tuve un, eh, una alucinación, ¿eh? fue un efecto óptico, debido a que estaba aquello medio oscuro, y tal. tampoco la vi claramente, de, de decir, ah, con toda la nitidez y toda la seguridad del mundo, yo vi una moza, no, no, yo, a ver, como, como la mayoría de las veces que vas andando por ahí, no te pones a ficharte al 100% a la gente que ¿eh? que te cruces o que ves que, que hay un ello. ¿eh? salud de ese caso y si es lo tuyo, ¿eh? Bueno, pues este, este fue un caso así. Yo podía, podía decir, eh, mira, tuvo un efecto óptico, tuvo una alucinación. No, no, no. Yo lo que lo que dije, lo que digo siempre es que vi una fantasma. ¿eh? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre, entre ver fantasmas o, o tener efectos ópticos? En realidad ninguna. ¿Eh? vosotros diréis, pero bueno, qué barbaridad está diciendo la negría con miserable? a ver, no tiene nada que ver porque ¿eh? un pensamiento racional y ¿eh? pensar en, en el efecto óptico, en la alucinación y, y lo otro y ¿eh? una burrada no, no, no si vos decís cuenta, ¿eh? llena más el ¿eh? lenguaje llena más a lo mejor lo que bueno, pues lo que el, el propio el propio individuo prefiere prefiere creyer eh, hombre, vamos a ver Hay, hay dos criterios, bueno, dos criterios, hay muchos criterios eh, para analizar, pa analizar la, la existencia, ¿eh? la percepción, la vida. Hay muchos criterios ¿eh? para pa solgar los fenómenos naturales. Eh, estamos acostumbrados a, a intentar guiarnos por el criterio de verdad. ¿eh? Ya otro día... Que, que Bueno, ya muchas veces Pero yo creo que en este programa Que, que hay poco a la ciencia Pues analicé también un, un poquillín Lo que era ese criterio Y incluso aquel otro que falé de la dialéctica Pues también falaba de eso Del concepto de verdad eh, Que el concepto de verdad Pues bueno, está muy criticado Está eh, muy criticado porque claro La verdad absoluta eh, Eso de, de que existe una verdad absoluta Pues bueno, pues suena un poquillín Bueno, pues absoluto, absolutista, un poquillo absolutista, un poquillo autoritario quizá. ¿eh? A lo mejor suena, suena un poco autoritario eso de, de pensar en la verdad absoluta. Bueno, yo sencillamente comenté que, bueno, pues que eso ya era una idea de, del positivismo, ¿eh? que existía una verdad, que la ciencia atendía a la verdad. Eh, yo soy más, eso soy por reflexión en este caso de, de pensar en, en la dialéctica. Eh, en la pluralidad de verdades, pero no como ahora mismo eh, estos que consideren que, eh, que el término el, el concepto, perdón de, de verdad absoluta pues que lle, que lle nocivo que lle eh, una muestra de, de autoritarismo y demás pues bueno, esos eh, reaccionan, reaccionan poniéndose en el otro extremo muchas veces y, y sur de eso de del postmodernismo hombre, de eh, del todo vale ¿eh? todo vale ¿no? la verdad no existe porque hay muchas verdades y todos valen igual bueno pues soy una baballada yo pienso eh, ¿eh? pienso joder y lo pienso porque lo tengo más o menos reflexionado y estudiado y visto muchos fenómenos y en la historia de la ciencia y demás yo pienso que soy una baballada todavía más grande casi que la del que la del positivismo ¿eh? sí sí de verdad que yo pienso que yo una baballada enorme Porque yo ni soy de los que ¿eh? defienden que existe una verdad suprema, amplio platónico, aquello de ¿eh? el, el mundo de las ideas, cada cada concepto, cada idea ¿eh? existe en, en su perce, en su perfección ¿eh? en un mundo paralelo diferente de este que es el mundo de las ideas ¿eh? y las cosas de aquí con mucho tienden tienden a, hacia esa idea superior. Bueno, eso sería el positivismo. Eh, el otro este este no sé cómo llamarlo indeterminismo posmodernismo el relativismo esa es la palabra relativismo el que dice que todo es relativo ah, existen muchas verdades ah, y todo es valen lo mismo ah, el la ah, este y hay verdad eh, tú estás, estás en una conferencia de un de un, positivi, de un relativista eh, esto es un postmodernista posmodernista y dicen ah Sí, joder, que lle verdad, y alguna, ya lo veréis, como dicen, de ah, sí, siempre dicen, ah, después de que suelten una frase de estas. Bueno, por eso soy una baballada. Yo no creo que exista una sola verdad, claro que existen muchas verdades, pero no verdad tampoco, <risa> no correcto pensar que lo hagan todos lo mismo, ¿eh? Unes valen más que otros Valen más los que son capaces de, de explicar lo mismo que explica otra ¿eh? y además más cosas. Eso es todavía más verdad. Yo siempre pongo el, el ejemplo de eh, la física newtoniana y la física de, de Einstein. ¿eh? Bueno, pues la, la física de Einstein no es que niega la física newtoniana, no es que se una verdad diferente. ¿eh? No, no. ...que llegue capaz de, de explicar... ...todo lo que explica la newtoniana... ...y además, más cosas... ¿eh? ...bueno, pues bien... ...y con el tiempo vendrá otra... ¿eh? ...que explique todavía más... ...pero no llegue venga otro porque viene otra... ...porque hay mucha gente que dice... no bueno, ahora dicen esto... ...pero cualquier día dirán otra cosa... ¿eh? ...diferente... ...pero piensen que llegue porque... ...sencillamente llega otra cosa diferente... ¿eh? ...y ya está... ...y es por eso, ye porque ya otro diferente... ...y ya la venga, pues dejamos de, ¿eh? ...de decir esto y decimos lo, lo contrario... Otra cosa, no, no yo creo que no un tan tan tan simple, no un tan burdo, de una confrontación, de un proceso dialéctico. Yo bueno pues hay gente que dice que que para ellos no es así, nada dialéctico tal y explíquenme. Y efectivamente pues bueno hay hay hay muchos casos en los que yo no tengo más remedio que decir bueno pues pues sí que es verdad que está bien argumentado que tal, pero bueno no Eh, en mi caso yo sigo pensando que también también argumentado una tesis y una antítesis ¿eh? y yo soy de la opinión de que de algún día del enfrentamiento entre esa tesis y esa antítesis pues saldrá una síntesis ¿eh? claro, y como yo que sé, los que te más de, de filosofía eh, el, el debate entre el racionalismo y el empirismo ¿eh? pues es que hoy no tiene sentido ser ni racionalista tiene sentido ser empirista porque después del racionalismo y el empirismo vino Kant y envolvió a los otros dos ¿eh? y, y, y, y las ideas de Kant y, y, y las cosas que propuso Kant las teorías de Kant pues en, en, envuelven son capaces de explicar todas las cosas que explicaba el empirismo todas las cosas que explicaba el racionalismo y además más cosas todavía ¿Eh? pues eso, eso pienso yo sobre las verdades Pero bueno, eh, decía que el criterio de verdad no es el único, ¿eh? Y no es necesariamente el único. El criterio de verdad, pues ya lo mayor es el que tienes que utilizar cuando estás, por ejemplo, yo qué sé, inmerso en una investigación científica. ¿eh? Ya pues comenté que, que, bueno, pues con un tiempo yo trabajé de científico. Bueno, pues obviamente cuando estás intentando encontrar una verdad científica, ¿eh? Eh, estás usando el método científico porque hay un método que ha fallado... ¿eh? para pa intentar tender a la verdad, ¿eh? para intentar bueno pues eh, ir eh, acercándose a esa verdad, esa tesis o esa antítesis, que se va a enfrentar, que va a intentar envolver lo anterior, que bueno, eso. Pero no es el único criterio, no es el único criterio. Y existe otro criterio que, hay, el que yo uso muchas veces. Uso mucho el criterio, tiro mucho el criterio de verdad Pero tiro mucho más de otro criterio que ye El criterio de belleza ¿eh? Eh, Que, que no ye escoger necesariamente lo que más tiende a la verdad Sino escoger la explicación más bella ¿eh? No la explicación más, yo qué sé, por ejemplo ¿eh? Eh, Voy a hablar de ahora de, de otra cosa ¿Eh? Eh, a la que yo hoy tengo mucho aprecio y que seguramente falé de ella muchas veces porque considero la, vamos, eh, una gozada ¿eh? cuando estás buscando la, la verdad que lle, eh, el principio de parsimonia ¿eh? la navalla docam esa tan, tan famosa el ¿eh? eh, principio de parsimonia que yo lo que dice pues dice una cosa tan obvia ¿eh? como pluralitas non exponenda sin necesitate, No ¿eh? entendió eso perfectamente. Bueno, que sepa el que sepa el ya tiene igual está diciendo madre de dios, pero que, que pronunciación tiene la menos discutible. ¿Cómo se atreve? No se dice así na. Bueno, que lo que viene a significar eso de, de pluralitas no exponendas, sin necesitate es que si no hay fa falta que no no eh, que no te enrolles ¿eh? Y decir Cuando un fenómeno hay más de una explicación, ¿eh? lo más probable y que la más sencilla se acerque más a la verdad. ¿eh? Eh, lo más probable, ya veis que ni siquiera dice ye la buena, no, no, dice que ye", lo más probable es que sea más verdad. Por ejemplo, qué sé yo, eh, cuando vemos un. cuando una persona ve un ovni en el cielo, ¿eh? Eh, un ovni. un objeto volante no identificado que decir, no sabe lo que lleve ¿Eh? pues habrá personas que digan bueno, pues esto probablemente llegue un efecto óptico o oye bueno, o un meteor cualquiera o lleve, bueno habrá otras personas que digan, no, esto en realidad y una nave extraterrestre bueno, pues ahí se enfrenten dos explicaciones por un fenómeno, ¿cuál es el fenómeno? un ovni, ¿cuáles son las explicaciones? pues varias ¿Eh? Eh, ¿qué ocurre? vamos a ver ¿cuál es más más compleja y cuál es más sencilla? ¿cuál tiene menor número de proposiciones y cuál tiene mayor número de proposiciones? bueno, pues para pa decir que un meteoro? Eh, bueno, pues eh, ¿cuál sería la de explicación? bueno, pues a lo mejor hay que recurrir a alguna ciencia como la astronomía y a una serie de, de conceptos más o menos bien conocidos de esa ciencia el que dice, no, lleve un efecto óptico bueno, pues al, a lo mejor hay que recurrir a, a, a algunas proposiciones de, de, de la óptica ¿eh? de algunas proposiciones a lo mejor de la neurología ¿eh? a lo mejor y bueno, pues unos cuantes relativamente bien conocidos bueno, pues ponte que ¿eh? vale. Bueno, esas opciones claro, el que dice, eh, lleve una nave extraterrestre Claro, entonces ya tiene que enfrentarse a muchas más proposiciones. Porque, claro, para pa, pa defender que llegue una nave extraterrestre, lo primero es que eh, necesita, bueno, pues lógicamente, explicar que existen pues, bueno, unos seres que viven fuera de este planeta, eh, hay que suponer ellos un proceso evolutivo, hay que suponer ellos la fabricación de... De, de unos medios de transporte que bueno que por el motivo que sea superen la velocidad de la luz por, por lo que nosotros más o menos conocemos hasta ahora hasta ahora ya vos digo que quien te dice a ti que en un surde de eh, otra otra teoría eh, que llegue capaz de explicar lo que hay ahora y haz algo más incluso llegue quien a, a, a de explicar que es posible un viaje por enriba la velocidad de la luz, de momento no lo tenemos, pero esa idea, esa proposición está asumiendo que sí, que es posible viajar a la velocidad de la luz, está asumiendo más cosas, que llegue es eh, unos seres eh, con un nivel de inteligencia abondo como para... ser capaces de construir un medio de transporte que por algún motivo que por algún razonamiento que nosotros todavía no conocemos eh, puede viajar a más velocidad que la de la luz para llegar aquí suponemos en Riva que tienen de algún interés en venir aquí <risa> que eso ya es una cosa que did, que dice mucho el, un, el mi amigo el, el, el trovador y yo tengo ganas de, de toparme con algún extraterrestre pues preguntáis ¿Para qué coñones venir aquí? <ríe> que mira que no habrá cosas que hacer y si te que decir como, como por venir aquí. ¿eh? Pero bueno, oye, en fin. Que, que, <ríe> que yendo a lo que estábamos, veis que hay una manera de, de explicarlo muy complicada. ¿eh? Muy compleja, la verdad. Comparada con las otras explicaciones que pueden ser eh, más cercanas a la verdad o, o menos. ¿eh? A la explicación del fenómeno, pero que por lo menos eh, no necesitan poner tantos supuestos como, como tienen que poner esta. ¿eh? Entonces, cuando el criterio es el criterio de verdad, entonces, es, bueno, pues casi que podemos ¿eh? tirar de tirar del de principio de parsimonia ¿eh? y decir que probablemente, no seguro, pero probablemente lo más sencillo sería lo más cercano a la verdad. ¿eh? O más cercano a la explicación real ¿eh? lo que ocurre que como decía hasta ahora eso y un criterio y ¿eh? el criterio de verdad pero existe otro criterio que lleve el criterio de belleza ¿eh? que que lo más lo más, la mayor explicación ¿eh? no llega la, la más lo mayor la más simple o la más elegante o la más cercana a esa verdad y ¿eh? la más bella ...la más hermosa... ...la que te hace sentir mayor... ¿m? ...la que despierta en ti una emoción más grande... ¿eh? ...la gente por ejemplo que... ...bueno pues que está... ...fascinada con el fenómeno... ...ovni, con el fenómeno... ...que creen firmemente... ...en las visitas extraterrestres y demás... Eh, ...son una gente... ...fascinante, yo los envidio porque... ...bueno pues son una gente que... ...que, que, que los motiva mucho... El, El, el, el, el fenómeno que son entusiastas ¿eh? que están continuamente buscando información y demás tal otros dirán, bueno, están como carrapetes ¿eh? bueno, pues yo digo, como quieran, pero pero yo ¿qué queréis que vos diga? a mí, a mí, gústenme ¿eh? gustaría gustaríame ser, ser así en muchas cosas, en muchas cosas soy la verdad, ¿eh? porque bueno, pues yo reconozco que a mí gustenme también, ese es de explicaciones más bellas Acuerdo, una vez que discutía yo con un, discutía, bueno, íbamos charlando, ¿eh? pero pues un, atravesando la Viesca, ¿eh? con, un, con un rapaz que, bueno, pues que él muy científica, muy concreto, que, que tira mucho para lo concreto, usted pues pues mucho más lo concreto que el estrato, y, y íbamos hablando de estas cosas, discutiendo un poquillín, y cruzamos con, con una gente, ¿eh? con una gente que... Eh, nos saludó, y ven también caminando por la Viesca, en dirección contraria a la nuestra, y bueno, cuando pasaron, dije yo, por ejemplo, tú, ¿qué pensabas que llegan esa gente que atravesamos, que nos cruzamos, montañeros? Y él dijo, bueno, pues sí, montañeros, senderistas, como, como nosotros, y dije, no, hieren espíritus del bosque. Entonces claro le echaba las manos a la cabeza, pero, pero bueno hombre, que motivo hay para para pensar que fuera otra cosa, que no fuere senderismo, que no fueran senderistas y tal. Dijo no motivo no hay, a lo mejor más que el hecho de que lle es más bello, que yo voy estar más contento si hoy voy para casa pensando que que vi unos seres del bosque, unos espíritus del bosque, que no, si sencillamente pienso que me crucé con otra gente que estaba de paseo. No es más guapo pensar, ¿eh? no es más guapo de ir por ahí, pela ¿eh? la, la, la viesca, por la carretera, perdón, en un autobús, ¿eh? y viendo una viesca al fondo y, y, y pensar que a lo mejor dentro de esa viesca pues, hay un busgoso o, o hay cuélebres o tal. No llé más guapo eso que pensar que no, que seguramente lo que haya es ella ¿eh? tendidos diátricos que pasa por arriba y que no dejen vivir nada allí debajo. ¿Qué sé yo? ¿No llé más guapo? Yo creo que, lle, que lleva más guapo. ¿eh? Mira, un día y hay, hay tiempo que, que dediqué el, el, el programa ¿eh? a los seres sobrenaturales ¿eh? que, que compartían la, la subida conmigo. Acuérdame que falé de dos, no sé si, si falé de más. Falé del, del trasgu que vivía conmigo y también falé de, del ángel de la guarda en forma de, de moza con una bicicleta que, que topara una vez. Eh, Qué fue lo que pasó si sí, lo intento explicar de otra manera? Bueno, pues eh, es y supuesto Trasgu A mí me gusta hablar de, del Trasgu que vive conmigo, eh, que últimamente la verdad que hay mucho tiempo que no, que no se den, no sé a lo mejor marchó. ¿eh? pero bueno yo tenía un, un trasgo en, en casa eh, que bueno que gustaba las cosas y cambiármelas de sitio eh, o cogiéndoles de un sitio y luego volver a posar allí después de un pedazo ¿eh? eso también eso también pasaba pasó grandes veces eh, claro tú puedes tú puedes decir qué es lo que es lo que ocurre realmente pues bueno sencillamente que estoy rapaz ¿eh? que la de es invencible y un despistado ¿eh? Eh, anda posándole, cambiando las cosas de este sitio y después para arriba, como tiene una memoria pésima, pues no se acuerda de que el esposo, de que el esposo ahí. ¿eh? Bueno, pues a lo mejor, y esa es la explicación más sencilla. ¿eh? No hay que buscar y tres pies al gato, pues bueno pues sencillamente con, con pensar, el anés de tiene una memoria un poco chunga, bueno, pues sí. ¿eh? la verdad que la memoria del anedónico miserable... no enye ninguna maravilla... Eh, ¿y he despistado? bueno pues sí, muy eh, muy espabilado por esas cosas... pues la verdad muy observador y, esto y tal... pues no soy, no soy... entonces bueno, se llega la de explicación... que pues que pues ahí es más sencilla... Eh, más, más, más, más coherente con el principio de parsimonia... pero yo, como soy una persona fantasiosa... imaginativa y demás... pues no digo no digo eso ¿eh? yo opino que lo que ocurre y que hay un trazo que vive conmigo en mi casa ¿eh? y que y que bueno pues que el que coge las cosas eh, les cambie de sitio eh, bueno más o menos lo que dice la, la leyenda de ¿eh? Del, de lo que es los trasos y, y demás eh, que bueno de hecho pues yo supongo que más o menos ...todo el mundo comparte... Eh, ...bueno, todo el mundo no lo sé... ...pero bueno, mucha gente comparte esa idea... Eh, ...de que, de, bueno... Toda la, las hiendes, los mitos... por fantásticos que sean... ...que tienen algo de verdad... Eh, ...tienen algo de verdad, una base de verdad... ...y es lógico, porque bueno... Eh, ...uno imagina a lo mejor... Eh, ...los seres humanos... Eh, en, ...en... el año de Mari Castaña... ...hace un millón de años... Pues, coño, de aquella mmm, se llevaba lo de, lo de escribir las cosas, ¿eh? escribir. Entonces, bueno, pues, bueno, no se llevaba. Y hasta hay cuatro días tampoco no sabía la mayoría de la gente, en escribir ni ideas ni tal. Entonces, bueno, pues, para pa transmitirse las cosas, había que transmitirles hablando. Y claro, entre tener que soltar una parrafada de tres horas para pa, pa decir una cosa y contarla así un, a prisa y corriendo, ¿eh? Y ponéis un par de, de tonos fantasiosos e interesantes Para que así, nada pues bueno, por lo menos eh, se acordara la gente eh, Se acordara la gente que lo sentía Porque si no dirían, joder, qué coñazo, pues esto no me interesa Pues bueno, daban y esa forma y tal Y con el tiempo, a lo mejor, bueno, pues De eh, sucesivas generaciones fueron escaciendo Que a lo mejor se trataba de una metáfora eh, De una simple metáfora Y bueno, pues dieron y Pues si significado mítico y tal. Bueno, pues a lo mejor lo del traslu fue nada más una, una chorrada para decir: joder, hay gente que, que madre de Dios, que ya que se olvida de las cosas, que no ya aparecen, que no sé qué. Y esto oye que hay un bicho por ahí que ellos les llevan. ¿eh? Bueno, pues a lo mejor de ahí se el mito del a lo mayor, o A lo mejor, o a lo mejor de verdad, ¿eh? y, y, y, y de verdad que hay un bicho pequeño y tal que lleva las cosas. no lo sé coincidiría más con el criterio de verdad con el principio de parsimonia con la navalla de Ockham el decir que es una metáfora pero oye con el criterio de belleza que se te diga es mucho más bello pensar que existe ese ser que no que que no que se llena más una metáfora no es verdad lo mismo pasa con el ayer de la guarda Yo una vez iba tranquilamente, estaba bajándome de la bicicleta, y, y una moza que también iba en bicicleta paró al mío, al yao, bajóse, empezó a asustarme allí cables y, y frenos y demás, echarme la bronca porque estaba todo desajustado y decirme que por, por mil pesetas me la asustaban en cualquier yao. Y esto sucedió, pues, cogió la su bicicleta y marchó. no la vi nunca más, eh, no la vi nunca más. Podéis decir, bueno, anda, anedónico, eso ye, ye es gilipollas, eso es lo que pasa, ¿y que estaba interesada, eh, esa querer pillar. No, yo creo a ver, creo no, eh, bueno, si hay mucho tiempo, entonces tampoco tampoco me, me acuerdo de todo. Pero pero para mi idea que, que la mocina que ya en, en cuestión no miró para mí en ningún momento, eh. Nada más miró para la Miró para la bici, para las cosas que estaba haciendo y para echarme la bronca y pues, chaval, bueno, que marchéis, pero yo creo que no miró para mí en ningún momento. O sea que que no llegue y quisiera pillar. ¿eh? ¿Eh? Además, yo, según marchaba, digo yo, pues, gracias y tal. Y no, no, que bueno, pues podría ser un motivo para parar. Y pa', no, no, no. Que cayó, tiró a la de Jita y no tal. Bueno, pues, ¿cuál podría ser una explicación? Eh, eh, siguiendo ese criterio de, de verdad ¿eh? bueno pues sencillamente eso que una moza muy aficionada al ciclismo ¿eh? pasaba en ese momento por ahí vio una bicicleta muy mal estado ¿eh? y era buena persona y dicho voy a ¿eh? voy a echarle una mano al rapacista pa, para para ponerla como como tiene que ser para que oye para que no se dé un josconcio por ahí o, ¿Eh? Pues eso es un criterio, ¿verdad? Hay que hacer una serie de proposiciones, pero muchas menos que si imagino que lle un ser sobrenatural, eh, que no puedo explicar muy bien su origen, eh, porque no tengo criterios para ello, pero bueno, yo pongo ley en sin más, ¿eh? pues no digo de dónde viene, ni digo lo que y tal yo, yo sencillamente colócalo ahí, ¿eh? Imagino que hay un ser sobrenatural que vino, que, que hizo una cosa y que marchó. ¿eh? Y, y asumo todos los, los mitos sobre el ángeles de la guarda que hay... Bueno, pues y tal. Obviamente es eh, mucho más complicado, mucho más complejo que, que lo otro, que la otra manera de explicarlo. Pero hay amigos, ¿cuál es la, la manera más, más bella? Eh? Hombre, yo la verdad que no tengo mucha duda de que es mucho más mucho más guapo mucho más fermoso eh, pensar de, de la manera de la manera B digamos que de la manera A eh, utilizar el criterio de de belleza frente al, al criterio de, de ese otro criterio tan bueno tan simplón el criterio de el criterio de, de verdad ¿no vos parece? Bueno, pues si no me os parece a vosotros, parece mal a mí, que hielo es realmente importante. ¿Eh? Sí. Sigue sintiendo Radio Cucaracha Sigue sintiendo Anedonia Sigue sintiendo al Anedónico Miserable El 107.3 de la frecuencia modulada en la Miráis este cantarín que, que puse pues, eh, ahora mismo eh, eh, salía en un disco que se llamaba Use Your Illusion eh, que viene a ser de algo así como usa la tu imaginación eh, Ya veis que yo estoy usando la misma imaginación y, y, y bueno pues estoy diciendo a todos vosotros como como la uso o yo sí y la cuestión de que eh, uso uso la tanto ¿sí? que llega un momento en el que mmm, a ver cómo lo diría Yo mismo me creo las cosas que imagino. ¿eh? Hombre, igual llevo muy exagerado ¿eh? y todavía no perdí el contacto con la realidad. Pero digamos que ese contacto con la realidad, ¿eh? que por ejemplo, en el terreno de la psicología, la psiquiatría y demás, y el criterio, hablando ¿eh? de criterios y el criterio, separar lo que lleve un bueno pues un trastorno menor ¿eh? de lo que ya lleve una enfermedad mental en condiciones que lleve el, el punto hasta el que bueno pues esa persona ¿eh? tiene lo que sé una, una obsesión una paranoia y tal pero bueno como eh, mantiene la conexión con la realidad es decir puede seguir ¿eh? Eh, bueno, atendiendo a, a les, los requerimientos habituales de, de la sociedad real va a trabajar atiende a los fríos y demás o, o el fecho de de sufrir esa paranoia obsesión etcétera ¿eh? ese delirio pues lleva a, a a perder la conexión totalmente con lo que ya es real bueno, si así suele ser el criterio por lo menos uno de los criterios más más importantes para a la hora de bueno pues de diagnosticar digamos el, la gravedad ¿eh? y un criterio además no no hay ni siquiera eh, un, un, un continuo ¿eh? no hay un continuo y un punto de corte y un punto de corte que digamos que y el que ¿eh? el que dice uy este tiene hay que encerrarlo también cerrar y para medicarlo. ¿eh? Eh, pues, y es el criterio que está para cerrar y para medicarlo Yo mmm, creo que todavía no daría ni para cerrar ni para medicarme Básicamente porque soy tan increíblemente fantasioso Que podría perfectamente eh, construir una fantasía En la que yo fuera un, un perfecto ciudadano Que no tuviera falta de ningún tipo de, de tratamiento mental Estaría bueno, mira, por favor ¿eh? <risa> Pero bueno, mira, eh, yo por ejemplo para eso mmm, Mira para que, pa que me comprendáis ahora mismo en el chat estuve eh, hablando con, con algún tipo de entidad estuve eh, eh, hablando con una entidad que se llamaba West Aubrey ponía West Aubrey eh, eh, yo no sé quién era el West Aubrey eh, eh, no me dio ningún motivo para pa pensar que fuera así, o fuera así o fuera de otra manera eh, siguiendo el principio de parsimonia con unos pocos, eh, unas pocas proposiciones, eh, eh, podría concluir que ella de algún tipo de persona, eh, posiblemente un ser humano, eh, con toda la probabilidad un ser humano porque eh, tiene el lenguaje escrito, eh, solamente eh, de las especies que conocemos, pues solamente lo tiene la humana, eh, bueno pues que por el motivo que sea ella está sintiendo Radio Cuca, eso oye es raro, pero bueno, bien, está sintiendo Radio Cuca y lo que oye más complicado todavía, está sintiendo anedonia, está sintiendo anedonia. Bueno, vale, ¿eh? bueno, pues llega si algún tipo de, de persona, de ser humano, pero eso oye muy aburrido. Entonces yo pienso que, que realmente no llega a una persona, que, que realmente eh, la, la radio eh, eh, son de ser cianes, ¿Eh? En este caso no, porque ya en el chat de internet, ¿eh? el, el internet, ¿eh? esa, esa esfera, esa nube de datos, ¿eh? que no sabemos muy bien dónde están, dónde dejen de estar. Bueno, sí, vale, de, vendrá un experto y dirá, no, tal, me hacen unos servidores en un... Vale, bien, joder, no me quites fantasía al asunto, hombre, un bello, no, ni, no, no lo pongas todo tan, tan claro que, que, que sea triste y feo, joder, ¿eh? Esto lleva un ser, una inteligencia que se desarrolló en, en, en, en, en la transferencia esta tan gigantesca de datos, de conocimientos y demás, pues que se generó en, en esa misma transferencia. Entonces, una entidad que vive en la nube ¿eh? y que de fecha marchó ya porque, bueno, pues oye, ¿eh? Eh, como ya descubrirá su identidad, pues a lo mejor no quiere, no quiere seguir No quiere seguir hablando eh, conmigo, eh, porque eh, él en realidad sueña con, con ser humano, sueña con, sueña con ser uno de esos seres que, que introducen esos datos, esa información en la red, en la nube eh, y él los porque tanto tú de conectados y tal y, y sueña con ser uno de ellos. ¿eh? Pero desgraciadamente solo llegué lo que llegué. Llegué ¿eh? una conciencia que sordió de, de entre los datos. Everything is falling apart. This is your life. This is your life. This is your life. This is your life. Sí, es ahí la la soledad. ¿Qué os parece? Yo prefiero ver las cosas así. alguno dirá, hostia, vaya imaginación que tiene la de hoy con miserable, Mira, en un momento la que la que armó, que si una conciencia que surdió del intercambio de, de tan brutal de, de datos en internet ¿eh? y, y que observa a, a los humanos y que quisiera ser como ellos y ¿eh? bueno pues pues joder yo estoy pensando así en otro día ¿eh? yo cada vez que, que veo ¿Eh? Que me ficha en una persona por ahí Estoy inventando y una, una historia ¿eh? ¿Dais vos cuenta que Que yo os comenté eso De que, bueno, pues que Hay unos cuantos años eh, Fui escritor también Yo fui de todo, ya veis ¿eh? que, que si científico, que soy si escritor Que si otro día diré, pues fui peón de albañil Y fui un limpiador Y es y, y verdad, y en un exagero, ¿eh? ahí no me exagero Ahí no me salto El, el, el principio de parsimonia ¿Eh? Ahí una... Coyáis la mi vida al laboral y, y ya veréis que fue todas esas cosas. No, bueno, el escritor no vendría a la vida del laboral que en otras cosas. ¿eh? Pero bueno, que es verdad joder que me dediquéme a eso. ¿eh? Y a cambio de perro es una cosa absolutamente por y concreta. Pero bueno, oye, pero bueno, la historia de, ella, que de todo lo que yo tengo escrito Eh, yo creo que en No un hay una historia, ya no digo una historia real, son todos de ficción, por supuesto, pero No un hay una historia realista. ¿eh? Digamos que, que tanto es de una manera o, o de otra, eh, y Muy es una, un ambiente fantasioso, ¿eh? fantasioso, imaginativo, siempre hay de algún tipo de, de ser sobrenatural, siempre Hay de algún tipo de fenómeno, de algún. ¿eh? Sí, sí, es verdad, es verdad, soy absolutamente incapaz de, de, de, de pensar de una manera realista. ¿eh? Acuérdome cuando hablé alguna vez aquí de, de libros, ¿eh? y bueno, pues hablando de películas con otra gente, cuando, cuando te dicen eso de no, a mí gústenme las historias que se, que se parecen a la vida real. Y yo siempre yo os digo, joder, madre de Dios, para vida real ya la tengo mi alrededor. Yo cuando busco un libro, cuando, cuando busco una película, no lleva a exigir en este mundo. lleva a pedir a otro, para pedir, pedirme, para buscar esa fantasía. ¿eh? Entonces, de la misma manera que, que yo mismo, o sea, soy incapaz de inventar una historia realista, les las historias que me vienen a mí a la a la cabeza son siempre fantásticas ¿eh? son siempre eh, mundos maravillosos diferentes totalmente imposibles ¿eh? son una sina, son una sina. bueno pues de la misma manera yo cuando leo libros cuando cuando veo películas, ¿eh? pues intento buscar ese ese componente fantasioso cuesta mucho trabajo cuesta mucho trabajo Eh, quedarme en la realidad, la realidad y, y tan aburrida, ¿eh? tan monótona, tan nimia, tan triste también. Que bueno, lo fantasioso pues, también puede ser, puede ser triste, puede ser duro, ¿eh? pero bueno, no sé, a mí me gusta más lo. los fantasioso yo casi casi toles noveles que llevo ya bueno si sentiste alguno de los mis programas recomendando literatura y, y demás pues o más que recomendando porque bueno para recomendar es muy presuntuoso y suponer que, que, que, que tienes tú que ya es tú quien para eh, para saber lo que puede gustar y eso o no no los demás no yo creo que más que recomendar sencillamente las veces que Que falé de, de libros Falé de los libros que a mí me, me gustaban ¿eh? de, de, de aquellos que, que para mí bueno significaran algo Y disfrutar al lleno Bueno, pues la gran mayoría de esos libros Son libros de, de fantasía totalmente imaginativa ¿eh? La ciencia ficción, la... La, la épica, fantástica, la, bueno, muchos otros libros que a lo mejor no entrarían en esos géneros pero que también son imaginativos, no sé, por ejemplo, bueno, ya os conté a mí pues un momo, y un momo de, de Michael Ende, y un de los libros, de los mis libros favoritos el otro día relleí, hay poco, debe ser la, la tercera o cuarta vez que lo relleo un, un libro de... un autor catalán, que está todavía vivo. Eh, cosa rara para mí porque a mí me gustan mucho más los actores muertos, o sea, ya veis, yo así soy. Eh, no yo por nada, eh, yo porque cuando un actor ya murió, eh, bueno pues en el momento en el que si coyes un libro de él ya he visto muchos comentarios y ya sabes si y es bueno si es malo. O, o además antiguamente los yo creo que los los libros son que es, se escribían por perros lógicamente eh, a veces ganas a la vida pues no, no tanto no tan dan influencias por los perros como ahora eh, que ahora dame la sensación de que los autores vivos si tienen éxito con un con un libro cualquiera pues oye después ya tiren de eh, tiren de ello y intenten exprimirlo todo lo que puedan eh. echen, como dijera la cosa esa solupesetes y echen estetes oye cosa que me parece muy bien, eh. Yo creo, a ver, por ejemplo, a ver, me gusta mucho la, la serie esta literaria de, de canción de hielo y fuego. ¿Mm? Ahí, a ver, <coughs> ahí no atendía a los mis criterios personales de nunca leer nada de vivos y sobre todo nunca empezar ayer una serie que nunca no nun tuviera que no tuviera acabada, eh. todos bueno, este lleva cinco, sabe Dios cuántos escribirá, pero bueno, estoy casi convencido de que, de que los nuevos escriban son una mierda. Estoy casi convencido, no, no, no estoy convencido del todo, ¿eh? Pero bueno, oye, al fin y al cabo, pues este hombre, oye, pues tuvo la oportunidad, eh, gustó mucho, vendió mucho, eh, oye, pues compraron y los derechos para pa hacer la serie de televisión y tal, pues normal que, que los tire, ¿eh? estira la gallina de los, los huevos de oro. ¿eh? la cosa más normal del mundo. Yo faría lo mismo, ¿eh? Joder, me cago en la mar. Pero bueno, pero bueno que lo he dicho, que se sí, una de las de la, de las obras que, literarias que, que, me, que a mí me gustan mucho. Ya veis, esa, ahí fantasioso, maravilloso, no quiere decir imaginativo y tal, no quiere decir alegre, guapo tal. una obra bastante dura, ¿eh? muere mucha gente y demás, pero bueno, no, no está ambientada en la realidad. A mí no me gusta la realidad. ¿eh? No me gusta la realidad. Eh, bueno, hablando de lo que... A ver, todo esto vino a cuento de que, de que yo prefiero los escritores muertos. Bueno, pues en este caso, eh, raleé por tercera o cuarta vez un libro de un autor catalán que está todavía vivo, yo a Manuel Gisbert. y, y un, un libro en concreto que se titula El misterio de la isla de Tocla. Yo no sé si, si fue si el, la historia, el, el libro que despertó en mí lo, el, el, el sentimiento este fantasioso, el sentido este para pa detectar y crear la fantasía. ¿Mm? Eh, muchas veces a lo mejor dice que ya era Edgar Lampoy, no estoy seguro de cuál llegué primero, pero bueno, este libro absolutamente fantasioso y imaginativo, pues pensado para niños además, para niños de 7, eh, de 8, 9 años, que debió ser más o menos cuando, cuando lo, cuando lo leí yo. Eh, no, yo llegué un poco después porque acuérdome que estaba por lo menos, por lo menos en sexto de Xebet. En sexto de, de tenía ese. 11 años pues que bueno, Pues yo ya he ido por ahí No sé si ya allí era El gato negro o, o todavía no Pero bueno, pues Es sí, yo creo que Un de los libros yo muy sencillín Ya os digo, es supuestamente paneños ¿eh? Supuestamente paneños Aunque a mí volvió a prestarme otra vez Cuando leí de esta vez eh, Pues es sí, yo creo que llevo uno de los libros que pueden despertar El, el sentido fantasioso Mira, yo tengo... Tengo, tengo una amiga ¿eh? Eh, con la que hace muchos años, hacemos una cosa que, que para mí es preciosa, y guapísima, que, ye que siempre, por pues, Navidad y por nuestro cumpleaños, intercambiamos libros, ¿eh? Eh, regalámonos uno al otro los, los libros que, que pensamos que, que, puedan, que puedan gustarnos. ¿eh? Y bueno, pues yo... Mm, comento muchas veces ese, ese gusto mío por la, por la fantasía y demás, y, y ella siempre me dijo Yo no, no tengo, no entiendo la, la fantasía, no y, y me comentaba: Yo creo que sí, porque cuando yo era pequeña, eh, la fase fantasiosa por la que pasen todos los niños, yo a lo mejor no la pasé, yo tenía que, que centrarme más en, en la realidad, porque bueno, pues. por circunstancias, bueno, tuvo que, tuvo que ser así. Pues de verdad que dio me tanta pena cuando me dicho eso, que yo bueno, y espero que no teas entiendo este, este, este programa. Bueno, de todas maneras ya falta poco para pa su cumpleaños, o sea que aunque lo te entiendo, pues mala suerte. Creo que no, eh, porque no suele sentir este, este programa. Eh, que ella ha dicho que cae bien el, el otro, pero no la miserable, no. El otro que. Eh, que soy el resto de las hermanas, eh, sí que ahí bien, pero la anécdota con miserable no me no, gusta. Bueno, pues la, la cuestión es que pues es el libro, el misterio de la de la isla de Tokland, te eh, llamo Noel Gisbert, eh, va a ser el mis regalo de cumpleaños. Eh, ¿Será quien a, a Yelu? Eh? Eh, ¿Será quien a a vivir la fantasía? Pues no lo sé, eh, pero bueno, yo creo que. ...por lo menos voy a sentirme... ...bien conmigo mismo... ...porque... difícil lo necesario... ...para intentar que una persona... ...pudiera acceder a la, a la fantasía... ...pudiera sentir la fantasía... ...si lo conseguirá o no, no lo sé... ...pero bueno, oye... ...a ver si es suerte... Bueno, y seguir, eh, sigue sintiendo la nedonia, ¿eh? sigue sintiendo la anedonia y en Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio, el liebre de Ya Y esta vez ya no digo las maneras de sintonizarnos porque yo tontería, ¿eh? Los que estáis sintiéndolo ya sabéis perfectamente cómo sintonizarnos, ¿eh? Porque básicamente ya se entonces por poder escucharnos. Sea en el 107.3 o sea en ww.radiocuca.org. Coño, al final dije eh, ¿Sabéis por qué puse este, este cantar? Eh? Este World This Way, una colaboración de muchos años, muchos años, no sé en qué años, Fito, eh, esto en el 90 y 91, pudo ser, una cosa así. Eh, y una colaboración entre los en sí, eh, uno en la una de las bandas pioneras en... Eh, En, en aquello del, del rap ¿eh? y, y los Aerosmith un, un grupo de, de rock más tendente al, al heavy un poco pastelones, también es verdad ¿eh? porque vamos a, a decir lo contrario ¿Mm? pero bueno, oye bien eh, fue uno de los primeros casos, después fíjese muy muy popular esto de de del rap con el, con el rock pero bueno pues no era, era normal al principio Eh, este fue uno de los primeros, de los primeros casos, de, los primeros, de las primeras colaboraciones. Bueno, pues púsela, porque según llegué aquí a la emisora, estaba sonando en el, en el atau, ¿sí? porque ya sabéis que, bueno, pues que no hay programas en directo todo el rato, programas en directo, pues hay unos cuantos. pero no son programas en directo la cuca estoy por ejemplo y en directo si oye el 4 de septiembre y son las 11 y 20 de la noche si no pues lle un enlatado, lle un, un diferido eh. no estoy aquí de verdad eh. si cualquier otro momento no estoy aquí de verdad lle eh, un efecto paranormal mágico de la, de la, de la, de la tecnología eh. ¿Ves? se mezcla tecnología, magia ¿eh? Mira, eh, mm, Una, una manera de, de entender esto que decían antes de, eh, de, de, de la dialéctica, de cómo la tesis y la antítesis se enfrentan y surgen una síntesis, lo que en un momento parecía increíble, después conviértese, conviértese en una, una cosa racional, lo que primero era fantasioso, eh, imaginación, conviértese eh, de magia en, en tecnología. Yo creo que si sí, hay unos años, Eh, unos muchos años hubieran dicho que, eh, que esto por ejemplo iba a quedar en un sitio que hay en internet eh, y, y, y que iba a poder sentirse en cualquier otro momento eh, la gente hubiera dicho es imposible si magia qué bueno que lo que digo ya, porque estaba poniendo este cantar Pues estaba poniendo este cantar porque ya os digo que cuando no hay programas en directo están sonando programas en la tos. Y estaba sonando un programa eh, muy bello ya de, del mes de, de mayo por ahí. Un programa de eh, una edición de Nuevo Desorden Mundial. ¿eh? Nuevo Desorden Mundial. Ese programa que se emite, no me acuerdo cuándo y ahora. Antes ya era los sábados, pero ahora no sé cuándo llegué en directo. Bueno, y igual. Y si os interesa, pues os enteráis. Y te vas hablando un programa de esos, y bueno, pues ya sabes que ellos van siempre de conspiración, de tal, siempre explicaciones muy complejas. ¿eh? No, ellos no, no, esto del principio de parsimonia, de que okay, ni de tal, pasen, pasen bastante, pasen a bondadillo. y Pero bueno, también hablando de algo tan tan concreto y tan mundano como la la manipulación de la industria musical y demás y bueno, pues hablando de ello, pues también comentando unas declaraciones del cantante de los Randy en sí y también poniendo de... el que fuera cantante de los Randy en sí y también poniendo de fondo el, el tema este, el, el Wildly Way bueno, pues por ese motivo, pues lo hice también porque pues, digo, yo, hostia, vaya como molestar ¿eh? pues lo yo Y bueno, eh, no quiero yo acabar el programa sin seguir hablando un poquito más de, de lo fantasioso, de lo paranormal, de lo mágico, eh, en, sin hacer referencia a una cosa que bueno, pues que, que siempre comento, eh, que no sé si, si llegará a sucederme. Eh, a ver, hay mucha gente, mucha gente que conozco, que, que bueno, pues que de una manera o de otra tuvo. Tuvo relación o de algún tipo de información eh, que, que ellos fae pensar que, bueno, pues que después de la muerte, pues les conciencias de esas personas que morrieron, pues de, de alguna manera siguen todavía en, en algún sitio y pon, relacionarse de alguna manera con, con este mundo, con esta, con esta dimensión. Eh, mucha gente, mucha gente, bueno, pues que... que bueno pues que se encontró con muertos y saber que también muertos que faló con ellos o bueno cosas que pasen ¿eh? cosas que pasen bueno pues yo siempre ¿eh? yo siempre dije que que bueno pues que yo especialmente tenía interés en en falar con un muerto ¿eh? que, que el mio pa ¿eh? Eh, bueno yo la verdad que de vivo no falé mucho con el mio pa, pues no teníamos mucha relación Pero cuando estaba yo pensando en, en, ya lo comenté más veces, pero bueno, cuando estaba yo pensando en, digo, bueno, pues igual tenía yo que, eh, que ir a ver al miopá por una serie de cuestiones, yo pensaba que, bueno, pues que seguramente ahora debemos poder tener una mejor relación que, que en antes, eh, eh no sabía si es verdad o mentira, pero por lo menos quería probar, bueno, pues en antes de que yo me decidiera, vais, muere, eh, bueno. Mucha gente muere, pues estoy morrido también eh, Y entonces yo siempre pensé Digo, bueno, pues yo como, como no niego nada eh, Como no niego nada Que en ese programa que, eh, en, el que, en el que falaba de ciencia Decía que lo, lo verdaderamente científico sería no negar nada Estar dispuesto a, a aceptarlo y a, y a investigarlo todo ¿eh? Pues yo no niego tampoco la posibilidad de De que lo que hoy nos parece eh, algo paranormal, eh, algo pseudocientífico, eh, algo mágico si quieres el, el fecho este de que eh, las conciencias de, de los seres humanos que en su momento murieron Pueden de, de alguna manera relacionarse con el mundo este en el que estamos la, la gente vivo eh, Eh, bueno, pues eh, acepto, no tengo de explicación ninguna para ello Pero bueno, pues acepto que puede ocurrir Si a, si a alguna gente y pasa, ¿eh? lo experimenta Porque porque no va a ser verdad, ¿eh? porque no va a poder pasar Bueno, pues precisamente yo donde entonces estoy esperando A ver si se me aparece de, de, de alguna manera el espíritu de mi papá para poder tener esa, esa conversación ¿eh? Que me jode mucho haberla dejado Eh, a medias cuando yo ya tenía el tal y fue por por dejaré, por no por no decidirme a hacerlo bueno pues oye va y muere ¿m? por desgracia desde y de esto ya fue eh, muchos años igual que sé yo pues va para, pues, qué sé yo la década ¿eh? todavía no vino eh, a lo mejor que precisamente como yo quiero que pase no pasa ¿eh? esto ya un poquillo como lo de lo de hablar con los locos, ¿eh? no sabéis a qué me refiero, digooslo yo, de yo. Eh, los locos que tienen algún tipo de, de yo qué sé, de, de, de, de paranoia en la cabeza, de, de delirio, pues muchas veces, eh, cuéntalo, y llegan a la gente, oye, mira, pues yo pienso que no sé qué hay, no sé qué, hay. y normalmente la, la gente ni suena ni en vuestro caso. Claro, porque todo lo mayor, eh, imagínate, estás esperando tranquilamente el autobús, en la parada, Y vente uno que no conoces nada y empieza a contarte unas cosas rarísimas. ¿eh? Y claro, no, ni lo escuchan, ni lo miran y tal. Miren por otro Yao como ¿eh? esperando a que acabe de soltar el su discurso y marche. Bueno, pues yo cuando cuando me pasa eso, cuando viene algún yo a, a contarme algo, pues yo siento atentamente lo, lo que tienen que contarme. ¿eh? Miro para él, asiento tal. El mío, el no nombre mal... ...y eh, indica frecuentemente que estoy, estoy atendiéndolo... Y, ...y bueno, pues yo aporto las mismas cosas... ...oye, queréis creer que siempre que pasa eso... El, ...el Yoku mira raro y marcha... ...quiero decir, el, el Yoku prefiere eh, poder contar esas cosas... ...a, a alguien que, que lo ignore totalmente... ¿eh? ...no me gusta eso de contar las cosas y que tú sigas el rollo... ...en fin, no sé... a mí claro también no sé si eso igual así también ...tiene algo de tiene algo de relación con esto de de seguramente ser más fantasioso que que la hostia. El, el decir bueno pues no tengo como no tengo muy claro ¿eh? que quiénes son los cuerdos y quiénes son los dioces eh, igual y nada más una, una cuestión de número una cuestión de es eh, de decir como hay más que opinen estas cosas pues estos son los cuerdos y como hay un como hay nada más unos pocos que cuenten cosas raras ...pues estos son los yokos... ...bueno pues yo por eso... ...yo os presto mucha atención... y ¿eh? ...intento hablar con ellos... Y, ...y bueno pues... ...la cuestión ya que, que no... ...que no y os mola eso... A, ...a los yokos... ...en fin, joder pues... ...yo que queréis que os diga... ...no sé, vale sí todavía lo mejor... Eh, ...mantengo ese... ...vínculo con la, con la realidad... Pero, ...pero bueno oye que... ...igual prefiero con mucho... a los que ya lo perdieron totalmente. ¿eh? Porque creo que puedo aprender mucho más de, ¿eh? de esas personas totalmente desvinculadas, de esta realidad realmente esquizofrénica, ¿eh? que, que de los que están perfectamente adaptados. Yo creo que si una persona está totalmente adaptada a esta sociedad tan tan increíblemente enferma, eh, esa persona hay mucho menos de, de fiar que, que una que... que te al yo que te que te es adaptada. Y normal te irs adaptado a esto, lo que no es normal y adaptado Pues mami, eh, hay gusto para todo. Tanto tiempo con el fondo de estaréis diciendo a vosotros qué pasó la empresa presentóse si y algún ser paranormal o algo en el, en el estudio de momento no. Dito que, bueno, eh, todo el manes cuando estoy haciendo cuando estoy haciendo en Edonia muchos ruidos. ¿eh? Que yo siempre digo esto, oye que hay alguien por aquí, luego suena una inaide, ¿eh? no sé, una, una, una cosa curiosa, pero bueno, también es verdad que a ver. Yo coyo, otro para acá, pago todos los yuces, prendo nada más una llamparina de este, es una pilluco pequeñina, yo ser, soy la hostia, eh, también. Oye, pues pongo yo la, el ambiente necesario para que ¿eh? para que, pa que esto llame a las interpretaciones ¿eh? de lo paranormal y tal. Pero bueno, yo también siempre seguiré el criterio de, de fantasía, siempre yo creo que siempre seguiré el, el criterio este de, de belleza, eh. El criterio de verdad está bien para pa cuando estás buscando esas cosas, ¿eh? pero hay veces que es mucho más interesante buscar la belleza, la fantasía. ¿eh? Lo maravilloso, lo imaginativo. En fin. Y bueno, pues nada, eh, no me queda otro que despedirme ya hasta la semana que viene o hasta el próximo día que venga. Un saludo muy grande a esa gente que tuvo sintiéndome a través del 107.3 de la frecuencia modulada y un saludo muy grande a toda la gente que tuvo sintiéndome a través del ww.w.radiocuca.org ¡Ah, que me lío. Hay un saludo especial para la entidad esa que asumió conciencia, la nube, la base de datos, ¿eh? Y que se comunicó conmigo a través del chat. Un saludo enorme a todos, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene, ya sabéis.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 Tiene vida propia va cambiando Salud con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 energía piensa y que no te cocan que no te cojan que no te cojan que no te cojan Es un granijo que lo sabeia que a la vida.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 Que no te no, no. no te no, no. te no, no. te no, no. no te coja.